Están con el padre Un programa con entrevistas Música Agenda cultural Humor Efectos de voz Más grave Y más segura Información, actualidad Pasado, futuro, condicional Etcétera Etcétera Todo etcétera? eso En solo 55 minutos Bah, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina A veces vienen invitados A veces nos invitamos nosotros Hacemos preguntas Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función pasen y vean Pase pase pase por acá por acá a ver a ver cuál es la ubicación que tiene usted a ver Butaca 48 49 a ver si. Sí. Siéntense ahí que, que ya empieza Bienvenidos, bienvenidas, sí, una vez más Te saluda este programa que siempre te está esperando con los brazos abiertos Para sacarte una sonrisa, para sacarte plata, para sacarte, para sacarte, para sacarte Esto es, mis hijos están con el padre y hoy tenemos un programa, un programa mejor que... ¿Qué puede ser? Make you want to move. Atención, eh, siguen los congestionamientos en el tráfico en Ciudad del Vaticano. ¿eh? Ojo si estás manejando por Ciudad del Vaticano porque eh, ahí sí. Mucho embotellamiento, muchos autos, mucha bocina Qué lindas las bocinas en los embotellamientos Tenemos un montón de novedades, un montón de entrevistas a fondo Con gente para saber de qué signo es Y por lo tanto, eh, cómo va a ser su vida Pasó el 25 de mayo, pasó el locro. Ya tenemos un aviso más de la retaguardia, aparte del locro que nos comimos el otro día. Te cuento que está la obra de teatro El Sabor, de Brenda Staiselboim, Adriana Ferrer y Juliana Corbelli. En teatro Corrientes Azul, Corrientes 59.65, Ciudad de Buenos Aires. Corrientes 59.65, a una cuadra y media de Juan B. Justo. Dirección Adriana Ferrer. Una obra que aborda la temática de violencia de género con debate posterior, coordinado por especialistas. ¿eh? Así que el sabor, domingos a las 20 horas. Y si decís que vas de parte de la retaguardia, hay descuento. ¿eh? Ojo, ojo, ojo que hay descuento. Al ritmo de Bob Marley que nos canta en el oído Te cuento que estamos saliendo por Radio Larretaguardia Larretaguardia.com.ar Sitio de noticias y sitio de, de que se hace locro Radio Aijuna de Bernal 94.7 MHz ¿eh? Ahí en zona sur Nos lleva el trencito, qué lindo Si no estás en zona sur, lo escuchás por Aijuna fm. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Sí, del otro lado del río de la Plata. Llegamos allí. 88.9 del lado de Uruguay. También a M690, donde está Julio Pardo, fiel operador, y Sebastián también, que es el que está los sábados. Momento en que sale este programa, que deja de ser un archivo en una computadora para atravesar chips, cables, parlantes, y transformarse en una señal sonora. Una señal sonora que llega y se transforma en un significado en tu cerebro, porque eso es el misterio del sonido y de la palabra. Como siempre lo digo, mi homenaje a mi maestra de cuarto grado, la precursora, una adelantada, una visionaria, la primera persona que me clavó el visto. Cuando la tarea estaba mal, no ponía bien, ponía visto. Un homenaje para ella, una pionera, que recordamos en el día de hoy. Hay metáforas que para mí ya fueron pensadas cuando Dios creó el mundo. No es que el hombre las inventó, sino que ya las inventó Dios. Por ejemplo, el salmón que nada contra la corriente. Dios lo inventó. Dijo, ah, voy a poner algo así, con un significado profundo. Voy a poner un pez que en vez de ir para. va para arriba. ¿Qué te pa ah, muy bien. Eh, por ejemplo, el iceberg, ¿no? Si nosotros decimos la punta del iceberg, no sé qué, eso es obvio que ya lo inventó Dios cuando inventó el iceberg, que se le ve un pedacito y en realidad. Toda la profundidad encierra una inmensidad. Pensa, ¿qué otras metáforas ya son metáforas por sí mismas, que ni siquiera hace falta que las digamos? Vamos a ver qué dijo ese señor. Que por más que le subamos los agudos, vos no parecés la voz de un nene y yo no parezco la voz de una mamá. Ah. Mis hijos están con el padre. Un programa que muestra las condiciones de producción y no hace nada para modificarla. Pero... Qué macada. A ese azar, ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. <risa> Poison, je suis tombé dans le piège On dit que mon fausse avant ta neige Que tu me tueras sans en avoir l'air Et tu me conduiras direct à, à l'enfer Mais je me fous de tout Car je veux rien du tout Tout ce que je sais sentir, mon cœur tout près de toi Mais je me fous de tout Car je veux rien du tout Mais je connais très bien la douleur de l'âme quand tu partiras. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Car j'ai le cœur courageux, je préfère t'aimer et puis te perdre. Pleurer en secret, ton amour vagabond est de volume à croix, caché que jamais tu m'appartiendras. Avec le poison, je suis tombé dans le piège, on dit que mon feu s'éteindra avant ta neige, que tu me tueras sans en avoir l'air, et tu me conduiras direct à l'enfer. Mais je me fous de tout, car je vois rien du tout.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 J'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer, car c'est le cœur courageux, je préfère t'aimer, et puis t'opérs, car c'est le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer, car c'est le cœur courageux, je préfère aimer et puis t'operes, car j'ai le cœur courageux, je veux t'aimer, je veux t'aimer, car c'est le cœur courageux, je préfère t'aimer. servicio, ver, contraté para lavar al pichi, No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi lo a se, lo a a se lo tienen que dar a, a Messi. ¿Cómo puede ser? Hace 5 años que lo van a Ronaldo. Está todo arreglado. la FIFA está todo arreglado. Joaquín, Joaquín. Irma, <ríe> no, hermano me traes un digestivo. Sabes que me están está trayendo los antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te los paso, te lo recomiendo. Salí, salí, no, después juega, después juega, salí, salí, salí. Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan. Nunca vienen a jugar, y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre, una sobremesa radiada. Bueno, estuvo que se Más a la, la, la, sí. la bruciadora, traigo yo. Así es, en esta sobremesa radial, en esta charla que se da mientras tomamos café, en este momento estamos conectados con Marcos Filardi. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá haciendo radio frente a un micrófono y con unos auriculares. Dichoso vos. Le contamos a la audiencia, estamos en comunicación con Marcos. Porque resulta que el otro día me contó que había ploteado el auto, se había ido de viaje, me dijo con Rocinante, señalando el auto, así que yo supuse que era el nombre del auto, para conocer el tema de la soberanía alimentaria. Dije, bueno, vamos a profundizar un poco, a ver de qué se trata. Me pasó el blog, que es viajeporlasoberanialimentaria.blogspot.com.ar y resulta que había recorrido 50.000 kilómetros de Argentina, o sea, no era un viajecito que se fue una semana a Chascomús a ver cómo estaba la cuestión. 50.000 kilómetros recorriste, Marcos. Así es, Braulio. Hicimos esto que se dio a llamar un, un viaje por la soberanía alimentaria por, por las 23 provincias, más de 260 localidades. Por un lado, para ver en los distintos territorios las consecuencias negativas, la, lo que nosotros llamamos violaciones a los derechos humanos. Claro. El sistema alimentario dominante. Y también salía el rescate de esas experiencias de soberanía alimentaria que ya se están dando en distintos puntos del país. Y... ¿Vos viajabas eh, charlando con la gente, haciendo un registro, filmando, sacando fotos, cómo era la propuesta? Bueno, sobre todo charlando, conociendo distintas experiencias, tanto de producción, de distribución, como de consumo de alimentos en distintos puntos del país. Este, más que nada haciendo entrevistas, eh, algún, bueno, un registro sí fotográfico, no, no filmé ningún video pero sí hay bastante material con el objetivo todo esto de eh, contribuir al armado de un mapa de la soberanía alimentaria en la Argentina. La idea era poder construir colectivamente un mapa donde podamos visualizar todo esto que ya se está dando en el país como alternativa a este modelo alimentario hegemónico dominante y que nos permita vincularnos los unos a los otros, enlazarnos en red y trabajar juntos por, por un cambio de sistema alimentario. ¿Vos ya viajabas con un mapa previo, digamos, con algunos contactos de saber a dónde ir, a dónde preguntar? ¿Caías por ahí en un pueblo donde no conocías a nadie y decías qué onda la producción de alimentos acá? Ambas cosas, porque de hecho yo vengo trabajando temas de alimentación hace varios años desde las cátedras libres de soberanía alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Entonces ya había un mapa previo eh, a partir de contactos de colegas de, de la cátedra y de las otras cátedras del país. Y después ese mapa tentativo inicial se fue enriqueciendo con el boca a boca en cada lugar que uno iba, ¿no? Uno iba tratando de indagar sobre experiencias de producción agroecológica, ferias del productor del consumidor, y iban apareciendo unos a otros distintos contactos. O sea, hay un montón de gente trabajando en este sentido, digamos, en contraste. Sí, sí, por supuesto. Eh, y si bien, digamos, un poco la conclusión tentativa del viaje es que hay un modelo alimentario dominante, basado en los agronegocios destinados a la exportación y en el supermercadismo como forma dominante de distribuir los alimentos en la sociedad, también está emergiendo con mucha fuerza ese otro modelo alimentario basado en la sobrealimentaria. En ese sentido, digamos, tuve la, la grata eh, sensación de encontrarme con un montón de experiencias agroecológicas en, en distintos puntos del país, uh -huh. eh, de producción sin agrotóxicos, de producción sin organismos genéticamente modificados, de producción local para abastecimiento local, y también eh, muchísimas experiencias alternativas al supermercadismo, es decir, desde una feria del productor al consumidor, una red de comercio justo, distintas alianzas entre productores y consumidores, todo lo que escapa un poco al esquema concentrado de distribución de los alimentos. Así que, Si bien estamos mal en el sentido de que ese modelo dominante todavía está fuerte y, y tiene una presencia eh, importante en los distintos territorios, está emergiendo también con cada vez más fuerza eh, ese otro modelo. Y lo interesante también, Braulio, sí. es que ese cambio está siendo encarnado sobre todo por los jóvenes. Ajá. Y no son los jóvenes que uno se imaginaba hace unos años pensando que quizás el hijo de él del campesino a la persona de la zona rural que se veía obligada a irse a la ciudad como consecuencia de ese modelo productivo que volviera al campo a trabajar la tierra. Estamos hablando de jóvenes en general nacidos en las ciudades, eh, formados en la universidad, que en un momento dado deciden ir al campo como forma de vida, a trabajar la tierra. Y ahí no quieren saber nada ni con los agrotóxicos ni con los energénicos claro. y empiezan a armar como polos agroecológicos. Empiezan a sumarse, a enlazarse unos con otros, a trabajar juntos despacito, pero empiezan a armar estos polos agroecológicos. Y eso es muy interesante, es lo que se llama los neoruralistas o neocampesinos, que es un fenómeno muy nuevo que se está dando en Argentina y muy interesante. ¿Y crees que es propio de Argentina? ¿Supones o sabés si se está dando con la misma fuerza en otros lugares del planeta, del continente? No, conversando con eh, incluso en, de nuestra América es un fenómeno bastante argentino aunque parezca mentira. Ajá. O sea, se está dando también en algunas partes de Uruguay, en algunas partes de Brasil, pero en Argentina está teniendo inusitada fuerza este, a diferencia de, de otros países mismos de la región. Bien, tan bueno. También Argentina es un país donde los agrotóxicos son por ahí están con más fuerza que en otros países de la región, ¿o no? Sí, ahí tenemos un problema muy grande y esto es algo de lo que fuimos a ver y a lo que claro. hemos puesto bastante el foco. Pensemos que estamos utilizando 380 millones de litros, kilos de agrotóxicos por año en Argentina. Esto, para dar una idea bien porteña, es como todo el caudal junto del lago del Rosedal y el lago del Planetario juntos. Y nos quedamos cortos. Eso son... ...4.727 formulaciones comerciales distintas de agrotóxicos... ...aprobadas hasta el día de hoy... ...que se esparcen en todo tipo de producción agrícola... ...no solamente la soja que ocupa el 60% de la superficie cultivada... ...y si a eso le sumamos el maíz transgénico y el algodón transgénico... ...estamos hablando del 75% de la superficie cultivada... ...sino en absolutamente todas las producciones agrícolas... ...desde el trigo con el cual elaboramos el pan la fruta y la verdura que comemos en nuestra mesa, este, los tomates de las tomateras de corrientes sí, y sí, por claro. supuesto con, con las consecuencias, Braulio, que esto genera en todos los niveles. La principal es el impacto que está teniendo ese uso indiscriminado, abusivo de agrotóxicos en la salud. Primero de los trabajadores rurales, que tienen que estar en contacto con esos venenos, y sí. en segundo, en los 14 millones de personas que en distintos puntos del país viven en lo que se llaman pueblos fumigados. Pueblos fumigados porque su realidad cotidiana es que le pasa un avión fumigador por arriba, un mosquito por al lado, y ¿qué estamos viendo en esos pueblos fumigados? Una media de cáncer mucho más alta que la media nacional, tres veces la media nacional, Estamos viendo malformaciones, estamos viendo trastornos del sistema endocrino, hipotiroidismo en particular, trastornos del sistema neurodegenerativo, Alzheimer, Parkinson, trastornos de fertilidad, muchas parejas que no pueden concebir hijos, este, abortos inducidos, un montón de problemas de salud, además de enfermedades respiratorias y de la piel, vinculados directamente a esa exposición a los agrotóxicos. Y lo importante es que pensemos que eso no afecta solamente a los 14 millones de personas, sino que nos afecta absolutamente a todos. Totalmente. Está en el aire que respiramos, está en el agua que bebemos y está en los alimentos que comemos. De hecho, vos seguramente, Braulio, conocés, eh, cuando la ONG Bios en Mar del Plata hizo esta, esta, esta experiencia llamada Mala Sangre. La campaña Mala Sangre, sí. Exactamente. Donde lo que hicieron fue analizar digamos, la, la sangre de personas de la ciudad de Mar del Plata, que no habían estado nunca en la zona rural, que no habían estado nunca en el campo, y se encontraron un montón de agrotóxicos en su propia sangre dando vuelta. ¿Qué significa esto? De que esto está llegando a través de los alimentos, a través del aire, a través del agua, y que en realidad es un problema que nos afecta a los 43 millones de personas que vivimos en Argentina. Claro. ¿Vos tenés idea cómo se hace este análisis de sangre? ¿A dónde voy? A ver si tengo algún agrotóxico ya dentro de mi cuerpo. Yo le pregunté a la médica clínica que me mandó a hacer a ver los glóbulos rojos, todas esas cosas, no, no sabía. No, hasta ahora hay algunos pocos laboratorios este, que tienen la capacidad para hacerlo los reactivos y que saben leerlo, y saben leer eh, los, los resultados. Este, tampoco tenemos eh, previsto que las obras sociales puedan cubrir el costo de esos estudios, es decir, si uno tiene una prepaga, tiene una obra social y quiere que esa prepaga, esa obra social le cubra el costo del análisis de los agrotóxicos en sangre, eso no está previsto en el plan médico obligatorio, así que eso no lo va a cubrir. Este, y, y realmente hay muy pocos laboratorios públicos que estén haciendo esos análisis. Particularmente se ha destacado el EMISA, que es el equipo multidisciplinario de interacción socioambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que es la que ha hecho estudios muy interesantes vinculados a esto y muy preocupantes también. Por ejemplo, el estudio de las frutas y verduras, claro. eh, que da cuenta de la presencia de agrotóxicos por encima del nivel permitido, cuando están permitidos, y hasta presencia de agrotóxicos prohibidos. Y al mismo sentido, yo no sé si te acordás, Braulio, hace un año, la misma Universidad de La Plata sacó un estudio sobre el algodón. Sí. Porque lo que, se daban, lo que veían cuando ellos analizaban las muestras de frutas y verduras es que aparecía el glifosato en todas las muestras. El glifosato, para los oyentes que no conocen, es el herbicida eh, eh, más usado en la agricultura a nivel mundial y en Argentina. Eh, sobre todo vinculado, por supuesto, a la, a la soja, al maíz y el, y el algodón, que están diseñados genéticamente precisamente para ser resistentes a la aplicación de ese herbicida. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué notaba la Universidad de La Plata? Que este herbicida aparecía en todas las muestras eh, que estaban analizando. Y no era esperable encontrarlo, quizás, en algunas muestras de frutas y verduras. Empezaron a revisar el protocolo y dijeron, ¿no será que está en el algodón con el cual nosotros limpiamos las muestras? Ah, ¿así fue que llegaron a, ¿A analizar el algodón? Llegaron a ese, a llegaron a esa conjetura. Después, por supuesto, cruzando los datos, era esperable encontrar residuos de glifosato porque sabemos que el 100% del algodón que se cultiva en Argentina es transgénico y es resistente precisamente, está diseñado como decíamos antes, resistente al glifosato. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron todas las muestras de todos los productos de distintas marcas de uso comercial, esto es, tampones, toallitas íntimas, hisopos, gasas hipodérmicas, y se encontraron que el 100% de las muestras tenía residuos de, de glifosato. E incluso el INTE, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, analizó en la maternidad cerdada hace unos años la leche materna, nuevamente, de madres que no habían estado en la zona rural, que no habían estado en el campo y el 75% de las muestras de leche materna contenían glifosato. Eh, por eso esto, digo, tenemos que reflexionar colectivamente sobre este modelo productivo que nos está enfermando y nos está matando no solamente a los del campo, a los que viven en los pueblos fumigados, sino absolutamente a todos, porque se nos termina expresando como enfermedades crónicas no transmisibles. Claro. Y esos agrotóxicos que nos llegan a través del aire, la comida, del agua se van incorporando en nuestro cuerpo, se adhieren a los tejidos grasos, se almacenan ahí y de a poquito van expresando enfermedades enfermedades crónicas. ¿no? Claro, claro. ¿Fue parte de tu trabajo en este viaje relevar también esto de las enfermedades que aparecen en los pueblos fumigados o en este caso no? Sí, sí, es un componente central porque en realidad lo que, como te decía anteriormente, uno de los objetivos era documentar las violaciones a los derechos humanos que genera ah, este sistema eso, eso. alimentario. Entonces, no solamente esto, que es un componente muy importante, sino también el desplazamiento de los campesinos, el desplazamiento de los pueblos originarios, este, el acaparamiento, concentración, extranjerización de las tierras y los conflictos vinculados a la tierra, la, las afectaciones al ambiente en general, esto es desde la destrucción de los bosques, humedales eh, y selvas, hasta los cursos de agua a través de de los, de los agrotóxicos y también, por supuesto, la, la destrucción de los suelos, ¿no? la compactación de los suelos y, y la destrucción de los suelos y las consecuencias aledañas a esta, entre ellas el tema de las inundaciones. ¿no? O sea, pensemos que si cruzamos eh, el mapa de la sojización con el mapa de las inundaciones casi coinciden perfectamente y esto tiene su explicación de que la soja es un cultivo de raíces muy pequeñas que solamente puede absorber 30 milímetros de agua por hora, mientras un bosque nativo puede absorber 300 milímetros de agua por hora. Entonces, un país como Argentina, que tiene la tasa de deforestación más grande, de, eh, una de las más grandes del mundo y la más grande... De, ah, ¿sí? Sí, sí, sí. En los últimos 25 años el nivel de deforestación de Argentina ha sido alarmante y, bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Hace no más de dos semanas eh, la mitad del país estaba bajo el agua y, re y todavía el agua está tratando de de drenar, con las consecuencias que eso genera en la vida de todos. Claro, claro. El argumento que se suele usar para decir, bueno, que no, no hay alternativa a los agrotóxicos, que bueno, está bien, pero no queda otra, es que permite producir una cantidad de alimentos que sería inviable producir sin los agrotóxicos. ¿Qué respondés a esta postura, no, eso Marcos? eso por supuesto que se ha quedado absolutamente desmentido a nivel global y en Argentina. ¿Cuál es la, la prueba? ¿Con, ¿Con qué argumento de, debatimos es esto? Ya en el año 1985, eh, la humanidad como tal alcanzó la suficiencia alimentaria. Es decir, por primera vez ya teníamos alimentos para todos. Este proceso se siguió profundizando y ya la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, demostró que en el año 2000 estábamos produciendo alimentos para mil millones de personas. ¿sí? Eh, ya en el año 2000, y eso se ha profundizado aún más, Hoy somos 7.000 millones de personas eh, a nivel mundial, 7.300, y tenemos 1.000 millones de personas que, digamos, padecen desnutrición, así que no están teniendo acceso a los alimentos para mantenerse con vida. Entonces el tema clave es la distribución, y si a eso le sumamos que hay un tercio de todo lo que se produce eh, a nivel mundial que no llega a la boca de quien lo necesita, que se pierde en todo el proceso productivo desde la siembra hasta la, hasta la distribución final, Eh, evidentemente no es un problema de disponibilidad de alimentos, sino de accesos y de distribución y de usos de esos productos alimentarios. Si terminamos, en definitiva, produciendo para engordar a, a los animales y generar proteína animal o a los tanques de nafta a través de los agrocombustibles, el problema evidentemente pasa por otro lado, eh, no pasa por la disponibilidad de alimentos. Y en Argentina ni hablar, en Argentina, eh, más de una vez hemos escuchado que Argentina produce ...alimentos para 400 millones de personas... ...es decir, 10 veces su población... ...y esto también es, es falso... ...porque en realidad Argentina lo que está produciendo hoy... ...es sobre todo poroto de soja y harina de soja... ...destinada a la exportación... ...y eso tiene consecuencias también en otros cultivos... ...que sí integran nuestra canasta básica... ...que sí integran los alimentos nuestros de cada día... ...por ejemplo el trigo... ...si es más rentable hacer soja... ...que hacer otro tipo de producciones... ...esas otras producciones se terminan marginalizando... ...intensificando o directamente desplazando. Y a, cuando, una vez que son desplazadas, este, los precios son mucho más altos y en consecuencia son menos accesibles. Eh, o lo, lo otro que puede pasar es lo que pasó con la ganadería. Es increíble que en 20 años haya cambiado la carne de los argentinos, el producto estrella de nuestro imaginario alimentario, y no nos hayamos dado cuenta y nos hayamos salido a a discutir el tema. Es decir, cuando era más rentable hacer soja que hacer ganadería, acorralamos a las vacas en los feedlots, con las consecuencias de tener hoy una carne que viene con antibióticos, claro. viene con una cantidad de grasa saturada mucho mayor y que eso se está expresando en un mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y no lo hemos discutido. Pasó en 20 años y hoy prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires el 99% de la carne que comemos viene de estos lugares llamados feedlots, en Gordes a Corral. Sí, este... se sigue hablando como que de Argentina y la carne Ahora bien, si se produce en feedlot ¿No es lo mismo exactamente producir, <coughs> criar una vaca Y, que, y el, el asado final en cualquier lugar del mundo? Si igual se va a criar en un corral Con el alimento balanceado ya fabricado Con los antibióticos y todo incluido ¿Hay, hay una diferencia hoy en la carne argentina? con respecto Totalmente, a otra... lo que caracterizaba la carne argentina Era precisamente la calidad de esos pastos naturales y de esos suelos de la pampa húmeda tan ricos, digamos recordemos que un suelo es un complejo eh, de mi millones de microorganismos interactuando y formándose a lo largo de miles de años, ese suelo que hoy, fruto de la soja, lo estamos destruyendo y, con y compactando. Pero hoy eh, lo que permite esta intensificación productiva de los feedlots es uniformizar esa producción, porque todos los animales comen más o menos lo mismo, ¿qué es lo que le estamos dando de comer hoy? En vez de pasto, estamos dando expeller de soja, es decir, un derivado de esta soja transgénica forrajera, más un complemento de maíz y alimento balanceado, hasta uria, yo he visto en los fillots. la uria, ¿no? de un derivado del petróleo que se le agrega a ese alimento entre comillas balanceado para generar mayor volumen en menor tiempo. Recordemos que la vaca, digamos, es un herbívoro, está diseñado biológicamente para procesar hierba, entonces ya de por sí le cambiamos la alimentación. Y eso no, no no es gratis, porque le cambia toda la flora intestinal al animal. Lo segundo, como decíamos antes, si el animal no se mueve, la grasa, en vez de estar separada del músculo, queda entreverada en el músculo. Es mm. esa grasa marmolada, blanca, que hoy vemos en los churrascos que comemos nosotros. Ahora, eso significa una ingesta diaria mayor, a partir de esa carne, de grasa saturada, que antes no teníamos. Cuando uno antes iba al camisero y le decía, don Pepe, sepáreme esa grasa amarilla del claro. de músculo y no la comía. Eh, ahora, como esa grasa está entreverada, está marmolada en el músculo, uno la termina comiendo. Y lo tercero, el tema de los antibióticos, que es muy grave. Sí, sí. Porque, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Por Primero, ¿por qué se usan más antibióticos? Porque si uno tiene todos los animales juntos en un lugar reducido, el riesgo de que contraigan enfermedades y que de contraer esa enfermedad se propague, se contagien, es mucho mayor. O Entonces sea, preventivamente se están usando muchos antibióticos. No solo en las vacas. La carne? Claro. Y pasa, de con vaca, los pollos. pasa con los cerdos, con los pollos y hasta con los salmones, en Chiloé, en Chile, digamos. Sí, ¿no? sí. Entonces es el mismo sistema productivo, es el mismo modelo productivo, y ese antibiótico pasa a la carne, pasa a la carne que nosotros comemos, pasa a la leche que nosotros bebemos. ¿Y qué significa esto? Que estamos ingiriendo una cantidad de antibióticos diarios que no deberíamos tener. Y el riesgo de esto es que empieza a haber bacterias que son súper resistentes, es decir, para las cuales los antibióticos conocidos ya no están funcionando, con el riesgo sanitario global que esto puede traer aparejado a tal punto que hay un grupo de estudio en Naciones Unidas que está dedicado específicamente a investigar esto, qué consecuencias puede haber a mediano y largo plazo de la existencia de bacterias superresistentes. Bueno, panorama fuerte. Es un panorama fuerte, pero al mismo tiempo está, se está construyendo ya otro sistema alimentario. Este, y lo estamos construyendo colectivamente y se está dando en distintos puntos del país. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que, por supuesto que hay otra manera de producir alimentos sin transgénicos, sin agrotóxicos, en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos, se llama agroecología y ya de distintas maneras está teniendo lugar en el país. A tal punto, Braulio, que hace dos semanas precisamente cumplió su primer año la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que apoyan la agroecología. Es decir, distintas localidades de todo el país que comunidades productores que ya están abrazando distintas formas de agroecología. Buenísimo. Este, Así que eso es alentador. Y lo otro también, la reacción que empieza a haber desde las universidades, desde la ciencia, que empieza a documentar cada vez más las consecuencias de este modelo, las universidades que empiezan a discutir públicamente otros modelos alimentarios, este, y también en la distribución. ¿no? O sea, hay gente que está crecientemente escapándole al sistema concentrado de distribución y yendo hacia la feria para revincularse con las productoras. ¿no? Sí, que también me parece, eh, vos mencionabas ¿no? la cantidad de alimento que se tira, se siembra, se produce y no llega a comerlo a nadie. Eh, me parece que eso también es producto de este sistema concentrado, porque si la fruta tiene que llegar al supermercado, tenés que prever que esté entre una dos semanas, entre el camión que lo va a llevar a donde se vende... Eh, para que resista ese traslado tiene que tener más este, productos químicos, supongo, tiene que tener determinadas características que algunos no las tendrán y no podrán ser comprados por ese gran supermercado. Me parece que un abastecimiento local también aporta a esto de eh, que no se tire el alimento, digamos que circule, que circule fresco y más Exactamente. sano. Exactamente, y ese es uno de los pilares fundamentales de lo que llamamos soberanía alimentaria, producción local para abastecimiento local. Y esto es tan importante, Braulio, porque hoy gran parte de la dieta de los argentinos, desde La Quiaca hasta Ushuaia, eh, está expresada en, en gran proporción por lo que nosotros llamamos productos ultraprocesados, que son los típicos productos empaquetados de supermercado, que viajan miles de kilómetros, este que tienen conservantes, estabilizantes, colorantes, sí, que lo estabilizantes. tres meses y sigue igual en la cena. Es igual, es decir, nosotros decimos que esos no son alimentos, sino que son OGNIs, objetos comestibles no identificados. Son buenos para vender, pero no buenos para comer. ¿Por qué son buenos para vender? Porque la industria alimentaria le agrega grasa, azúcar, sal, que son gustosos, que nos gustan, eh, colorantes, saborizantes, emulsionantes, eh, y hasta a veces sustancias deliberadamente adictivas como el glutamato monosódico, para que creamos cada vez más de ese mismo producto. Eh, entonces, la apuesta también es volver a la alimentación lo más natural posible o la alimentación natural o mínimamente procesada y dejar de lado los productos ultra procesados que son lo que explican hoy, como decíamos antes, gran parte de la dieta de los argentinos, ¿no? Claro, este, estos alimentos ultra procesados, que esos que nos alejan de esa alimentación un poco más sana, ¿no? No solo eso, sino que además eh, nos están generando hoy, Argentina, la última encuesta de factores de riesgo de salud, tiene un 60% de sobrepeso y obesidad. Este, y un montón de enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a ese tipo de alimentación. Eh, los pediatras están realizando los manuales, pues se están encontrando con diabetes, se están encontrando con hipertensión. Tenemos un 35% de niños con sobrepeso y obesidad. Este, ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque estos productos que son digamos, eh, muy publicitados, digamos, ferozmente publicitados por la industria alimentaria, tiene mucha grasa, tiene mucho azúcar este, y tiene mucha, mucha sal. Y si a eso le sumamos que Argentina ya pasó a ser el, el país récord en consumo en América Latina de bebidas endulzadas, esto agrava aún más la, la situación. ¿Y encontraste alguna distinción, digamos, en, en, en cuanto a organización? A formas de circulación de los productos frescos a la soberanía alimentaria de acuerdo a las distintas regiones que estuviste recorriendo, porque si estuviste por las 23 provincias, eh, me imagino que eso, has recorrido bastante ¿encontraste así algunas diferencias en cuanto a cómo se organizan en distintos en el norte, en el sur, en el oeste, en el este? Sí, por supuesto que hay, hay variaciones, hay distintos esquemas de, de acercar esos productores con los consumidores, eh, particularmente una provincia en ese sentido que lleva la la delantera es Misiones, que tiene una tradición muy fuerte ya de ferias del productor al consumidor. Tiene 53 pueblos con feria este, y una feria que tiene una amplitud una de, de productos en oferta muy amplia, digamos. Eh, tiene no solamente frutas y verduras frescas, sino, bueno, por supuesto, conservas de, de distintos tipos y también carnes y hasta leche, cosa que siempre esto suele ser como la, la frontera bromatológica en las ferias Misiones ya dio ese paso, dio esa discusión y está bastante avanzado. No necesariamente todas las ferias son agroecológicas, es decir, no toda la producción fresca que llega a esas ferias viene libre de agrotóxicos, pero hay también un esfuerzo en ese sentido de avanzar hacia una transición agroecológica. ¿Y, y algún otro, alguna otra característica así como que, que se haya reiterado en alguna otra zona? Así como mencionas esto de Misiones. Eh, bueno, en realidad esto de la feria se está dando en todos lados, eh, se está dando muy fuerte también lo de, lo, lo de la agricultura urbana, también es muy interesante, no solamente Rosario, que es una de las ciudades con mayor cantidad de agricultura urbana, sino también en Córdoba, hay todo un movimiento ya de agricultores urbanos alrededor de la ciudad de Córdoba que est están aliados, por ejemplo, con la Feria Agroecológica de Córdoba, de la cual también es parte la cátedra libre de sobrealimentaria de la universidad, y que permite que todos los sábados esos, productores, esos agricultores urbanos de alrededor lleven sus productos frescos a la propia ciudad de Córdoba. Es sí, un esquema ahí como muy interesante que está pasando. Bien. También el peligro con esto de los productos agroecológicos es que se vuelva algo elitista, ¿no? Sí, sí, claramente. Eh, nosotros lo que decimos es que el alimento sano, fresco, libre de agrotóxicos tiene que ser para todo para todo el mundo, y no necesariamente debería ser más caro, y de hecho no es eh, en muchos lugares más caro, Ajá. y digo agroecológico y no digo orgánico, y acá es muy importante hacer la distinción, audio porque el orgánico es cuando está certificado, en general, por una empresa privada sí. que certifica ese proceso y, por supuesto, co cobra por ese costo de certificación y cobra en general el 1% del volumen de venta de lo, de lo certificados ¿Y esto qué hace? Hace que el producto sea muy caro y que en general esté destinado a la exportación. De hecho, Argentina es uno de los grandes jugadores en el mercado orgánico, es el octavo productor de orgánicos a nivel mundial, lo que pasa es que el 99% de esa producción se exporta, no es para nosotros. Claro. En contraposición a eso, nosotros decimos lo agroecológico, eh, que es revincularnos con el productor, saber quién es, y, y si no, a través de esquemas de certificación participativa agroecológica que no impactan en precio y que le dan cierta garantía al consumidor de que efectivamente está... ...comiendo un alimento que no, no tiene ni agrotóxicos ni, ni transgénicos. Eso se está dando, hay una experiencia muy interesante en ese sentido... ...en Bellavista en la provincia de Corrientes... Eh, ...que es la primera experiencia de certificación participativa agroecológica... Uh -huh. este ...de todo el país, donde en ese sistema de certificación están presentes... ...las redes de productores, los propios consumidores y distintas instituciones... ...el INTA, el Huerta. Entonces se hace lo mismo que lo que haría una empresa privada, lo que pasa es que cada uno de los actores de ese de ese colectivo absorbe lo que sería el costo de esa certificación y no se lo traslada al productor. Como no se lo traslada al productor, no impacta en precio y ese productor puede ofrecerle ese, ese alimento de calidad al consumidor a un precio accesible. Así que hacia esos esquemas tenemos que, que empezar a caminar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Marcos, nos has dado una clase por radio. Al contrario, Braulio, un, una alegría poder conversar de estos temas con vos y de conversarlos al aire, sabiendo que por los intereses que hay en juego en este modelo alimentario dominante, en general estos temas no hacen eco en los grandes medios de comunicación. Oh, solo. toda oportunidad que tengamos <ríe> de hablar de estos temas la vamos a aprovechar. Buenísimo. Eh, ¿Cómo nos seguimos informando? Tenemos el blog donde vos publicás toda la información de tu viaje en viajeporlasoberanialimentaria.blogspot.com.ar ¿Alguna otra página que vos sí, sugieras, y sobre todo, bueno, Como les contaba al inicio, yo integro la red la, la cátedra libre de soberanía alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Ajá. que está vinculada a su vez con una red ya de cátedras libres de soberanía alimentaria en todo el país, que somos 24 espacios, Y, y, por ejemplo, la Cátedra de Nutrición tiene una página en Facebook que es Cátedra Libre de Soberanía Elementaria, Escuela de Nutrición, UBA, y ahí a diario nosotros estamos circulando noticias y novedades vinculadas a estos temas. Así que, si los oyentes están interesados en, en seguir estos temas, con mucho gusto se, se hacen amigos de esa página y a diario van a encontrar novedades de estos temas que venimos conversando. Buenísimo. ¿Y cómo hacemos? ¿Hay, ¿Hay un lugar en el auto para el próximo viaje por la soberanía alimentaria? Bueno, ojalá, ojalá. En realidad, este, como el proyecto fue autofinanciado, ya quedó exangüe este, después de 40.000 kilómetros, así que de acá que haya una nueva posibilidad de viaje... Bueno, veremos. Bueno, pero, vos avisanos nada más. Sí. Pero si llegara a ver, el lugar está garantizado para Braulio o, o para quien sea, con mucho gusto. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por toda la paciencia, por compartir todo este saber y por haberlo investigado previamente también, obviamente. Al contrario, muchas gracias a vos y estamos en contacto y cuando quieran seguir conversando estos temas, con mucho gusto. Así será. te mandamos un gran abrazo. Buenas noches, Braulio, gracias. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bien, hemos escuchado entonces, acá en Mis Hijos Están con el Padre, a Marcos Filardi. Él es abogado y les repito todas las páginas que nos estuvo contando. Tenemos primero el blog. Viaje por la soberanía alimentaria. Entre soberanía y alimentaria hay una sola, no es soberanía alimentaria. Va todo junto. Viaje por la soberanía alimentaria Después mencionó la página de Facebook Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. También mencionó el Renama, la agrupación de distintos productores agroecológicos entre, que se comunican entre los distintos pueblos. 50.000 kilómetros. Hay que, hay que leerse el blog de punta a punta, evidentemente, ¿no? De punta a punta hay que leerse el blog. Ahora digo yo, ¿no? Uno le compra comida en el paquete de papas fritas, no sé qué. ¿Cómo es esto? Que le estamos comprando comida a un tipo que te pone los ingredientes en una letra tan chiquita y con un color de un contraste ilegible. Es como raro que uno, que le estemos confiando a alguien que, que te esconde los ingredientes, que no te quiere decir qué tiene. No imagínate que vas a un restaurante, che, ¿qué tiene este plato y el mozo no te lo dice, te lo, te lo dice rápido para que no lo entiendas, te lo pone en una letra que es imposible de leer. Uno no le compraría. En ese, ¿no? Estamos comprando y comiendo cualquier cosa. soy Carlos Quintanar de los Olivos Y esta vez te traigo una invitación especial Sí, una gratiferia boludo La gratiferia Too much ¿Dónde? En el barrio Los Altos del Solarios Y esta vez te... Los están, Los están son Tomach boludo Está con madera de roble con pipo japonés, placa patagónica, resina poliéster y piel de Aguaraguazú. Allí, allí, dejaremos nuestros suéteres, nuestras chombas Lacoste, desteñidas, para que las aproveche la gente de recursos escasos. Soy Carlos Quintanao de Los Olivos, y le invito a la Gratiferia Too Much ojo, eso sí, eh vigilancia extrema, por supuesto para evitar los inconvenientes con un oportunista que la última vez trajo un tupper y se lo llenó todo Carlos Quintanar de Los Olivos te invita Gratiferia Too match ¿Qué es la Gratiferia, Carlos? Es un evento en donde nos despojamos de lo que ya no queremos tener De lo que nos sobra Nuestra remera coste, El mogólico de la familia Nos despojamos de todo eso Para que lo aprovechen otros Otros que le encuentren Mayor interés Too much O sea es gratis Para el que agarra ¿Ustedes ganan algo con esto? Nosotros cobramos un bono de 150 pesos por cada prenda. Eso sí, es gratis la entrada, porque no se puede dejar las cosas tiradas. Hay que hacerlas en un stand y el stand cuesta, sabes, sobre todo a la piel de aguajil. Too much. Too much. Too much. Gracias. No, gracias a vos y te espero, eh. Seguiste con la familia. con el padre. No me voy, paz, me voy. Me ¿A dónde voy? vas? ¿Vos te quedas no, acá? vos no, no ¿Vas voy, te vas acá? Me... Mozo. Mozo. regale algo a mi hijo. ¿eh? Algo para endulzarlo un poquito. ¿no? Me chupa tres carajo la idea que tiene, pero de acá no te vas a ir, ¿me entendiste? No te vas a ir sin bailar con esa señorita. Ah, ahora vas a aprender, hijo de puta. Gracias a Nelson y Flor, las voces oficiales de los separadores de... Mis hijos están con el padre. Este grabado en una milonga de verdad, en la milonga de Artigas, ¿eh? Siempre hay que tener el grabador listo ahí para sacarle el texto que uno necesita a la persona. Bueno, nos vamos. Acuérdense de que... De que... no sé, ¿de qué? Ah, sí, sí, no, no, tampoco. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene con un montón más de información. No se olviden de visitar la página del Viaje por la Soberanía Alimentaria del abogado Marcos Filardi. No dijimos que era abogado, ¿no? Pero uno que estudia una carrera universitaria nada más que para que te digan abogado, o doctor, o licenciado, o cirujano, o licenciado, o especialista. Esto fue Mis hijos están con el padre y volverá a ser dentro de siete días a la misma hora En la misma radio, gracias. La vez, vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Bésame, Ven conmigo, mucho, mucho, vamos a despedirte a última vez. ¿Esta es esta última vez, pero díselo No, han pasado muchos horas. No, no, no. Eh, tengo miedo de perderte, perderte otra vez. No, no va más.